Lección 5. Preparados. Ejercicio 1. Esta es mi calle. Está en un barrio antiguo de la ciudad. Delante de la casa hay un gran jardín con muchos árboles y flores. Detrás de la casa está el garaje y allí está nuestro coche. La casa es de dos pisos. En la calle hay muchas tiendas pequeñas. En el centro está la tienda de Doña María y enfrente hay un supermercado moderno. En las tiendas siempre hay mucha gente. Al lado de nuestra casa hay un bar y un cine. Detrás del cine está mi escuela. Hay una farmacia entre el bar y el cine.